Bien, 8.34 minutos. Eh, vamos a ver si podemos eh, charlar unos minutos con el exintendente de la ciudad de Santa Rosa, ex legislador también provincial y nacional, Francisco Torroa. Eh, Francisco Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, bien, Francisco, queríamos eh, hablar con usted, eh, sobre todo porque en las últimas semanas, eh, en los últimos días, en realidad, ha trascendido que usted podría llegar a candidatearse, no se sabe bien si para intendente de la ciudad, ya fue, recordemos, o para un cargo mayor. Eh, ¿Lo está analizando esto? ¿Cómo viene? Mire, hay un sector del radicalismo que es el que me ha acompañado siempre, identificado como un sector azul, no se identifica aún por colores. Mm. Que, que ha este, lanzado mi nombre, es, bueno, ya estamos eh, con fecha cierta de elecciones, prácticamente el gobernador ha dicho que se van a, a adelantar, con lo cual, bueno, hay que adelantar la toma de decisiones. En lo personal, este, es algo que bueno, tengo, hay que conversar, este, no tengo una decisión tomada. Eh, si ser candidato o no ser candidato, si ser candidato a gobernador o ser candidato a intendente, no, no, en lo personal no he tomado una decisión, pero indudablemente que este anuncio del señor gobernador de que este, va a adelantar las elecciones y desdoblándolas, hace que bueno, pronto tengamos que tomar definiciones. Eh, Francisco, ¿y de qué dependería que, que, que usted eh, opte por ser candidato o a intendente o a gobernador? Eh, eh, en primer lugar, de las características del de, de frente me parece que esta es una elección provincial, hace falta un frente. En Segundo lugar, hace falta amalgamar un programa, vale la pena recordar que, que hoy estamos sufriendo una crisis este, nacional y una crisis provincial como consecuencia de que la provincia de La Pampa se ha estancado y, y que las políticas nacionales no han podido este, eh, desarmar el, el meollo que dejó el anterior gobierno. Entonces, este, y además, bueno, algún grado de, de, de, de, de consenso, ¿no? O sea que... Eh, esto hay que, hay que charlarlo en, en el frente. ¿no? ¿Y, y, qué, ¿Y usted iría a una interna o la idea suya es que haya consenso y haya una lista única dentro de Cambiemos? aquí. En la no, vida. mire, eh, a ver, este, siempre hacemos los esfuerzos para evitar los procesos de interna. Ahora, si, si, si se dan, tampoco hay que, que dramatizarlos. ¿no? Eh, yo creo que lo más importante es poder consensuar un programa de gobierno. Eh, digamos, eh, y creo que a nivel país deberían estar dadas las circunstancias para que se haga una coalición el cual eh, haga crecer a la Argentina, y el problema que tiene la Argentina no es un problema de ahora la Argentina hace 70 años prácticamente que no crece y el mundo ha crecido Este, ese es el problema que tiene la Argentina. Y si usted no crece y aumenta la población, indudablemente que lo que crece es la pobreza. ¿no? Y bueno, en la, la provincia de La Pampa, mire, este, hace 35 años que tenemos superávit fiscal prácticamente y la, la provincia no crece, los jóvenes se van, este, los pueblos se achican, eh, no hay una, una industria eh, pujante. Eh, bueno, yo creo que hace falta... Este, programa de gobierno que, que al cual acuerden este, las fuerzas políticas para poder sacar esta, y, y, y, esta provincia adelante y que revierta esta situación de ser expulsiva de po población para ser una, una provincia que traiga. Mire, tenemos toda la cuenca del Colorado que podría albergar 400, 500 mil personas y eso es total abandono, ¿no? Eh, Francisco, que el, el gobernador Carlos Berna, por, bueno, por su enfermedad, eh, no, no, no vaya por la reelección. ¿Esto le abre más chances a la oposición aquí, teniendo en cuenta no, digo, el, no, siempre, el, el siempre consenso que hay, con, digo? No, siempre es difícil competir con el justicialismo. Sí. Sea cual sea el candidato, siempre es difícil. El gobernador eh, eh, marca bien, está bien, pero siempre es difícil competir contra cualquier candidato del justicialismo. Hay un partido, que, partido de gobierno que, claramente, siempre un partido de gobierno tiene más de un candidato, ¿no? mm, Claro. Sí. Eh, y recién hablaba de, del gobierno nacional. ¿Cómo, ¿Cómo lo está viendo en esta crisis? Sí, veo una situación de, de complejidad. Mire, hoy tenemos una crisis cambiaria que todo, todas las mañanas, los comerciantes, los industriales, la gente se levanta a ver a cuánto abre el dólar, a cuánto cerrar el dólar, tenemos una crisis de corrupción, mire, esto es muy grave para la Argentina involucra al sector político y a gran parte del empresariado de, de, sobre todo de la construcción este, estos niveles de corrupción nunca antes vistos en la República Argentina donde los empresarios hacen cola para autoinculparse y decir que son delincuentes este, y además tenemos una crisis de crecimiento Digo, digamos, la Argentina no crece, el problema es que vamos a cerrar El 2018, 2019, prácticamente con, con cinco años, dos del anterior gobierno y tres de este gobierno en, en recesión. Y bueno, este, la Argentina tiene hoy un sistema bimonetario, o sea, la gente piensa en dos monedas, no, se puede, no tiene un sistema de ahorro este, en, en, nacional, no tiene un sistema financiero este, potente, sumamente raquítico, usted tenga una idea. El, el sistema financiero argentino, es decir, lo que se ahorra para poder prestarle a las empresas, a, los, a las pymes, a los emprendedores, es el 14% del PBI. Chile tiene el 85% del PBI, o sea que ni, ni pensar de financiar al Estado con 14%. Este, es un país que aumenta las importaciones y caen las, las exportaciones. O sea, ¿no? eh, un gasto público que se ha exacerbado llega al 40,5%, el mayor gasto público de, de la región. Creo que es una situación que habilitaría para que las fuerzas políticas de alguna manera dejen algunas este, pretensiones de lado y, y vean cómo eh, podemos conformar una política de Estado que encarrile a, los, a la Argentina y que crezca durante 40 años al 2,5%, al, al 3% por año, con lo cual duplicaríamos el PBI en ese periodo. Eh, Francisco, habló un poco del sí. gobierno nacional, un poco también del gobierno provincial, ¿y cómo está viendo la ciudad de Santa Rosa, eh, la gestión de Alto Laguirre? No es de mi agrado la gestión, este, no, no, no, no es de mi agrado, pero bueno, he sido intendente y creo que el, lo, le corresponde a los vecinos eh, analizar la, la gestión está bien bien Francisco eh, no sé si quiere completar con algo si no le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. no a disposición de, tu, de ustedes un gusto bien muchas gracias Francisco adiós bien la palabra del ex intendente de la ciudad de Santa Rosa eh, ex eh, legislador nacional Francisco Torroba eh, está analizando por estas horas eh, ver si se decide a lanzar su candidatura por la ciudad de Santa Rosa o